La idea es que vamos a hacer una ruta en patines por, por prácticamente todo el pueblo, hay eh, un hay dos recorridos, pero que en un principio son comunes, eh, los niños hacen un recorrido de unos 4 kilómetros aproximadamente, que partiendo a, la a las 11 de la mañana desde el, desde la plaza icórreca de de Llovio, Llo -Llo, pues bueno, pasaríamos por Gardea y a continuación, eh, cuando llegáramos al Sisquimisqui, allí... Eh, ellos se quedarían, hay un servicio de guardería gratis para los críos, así que si alguien ve como una especie de impedimento el no poder participar porque tiene también que estar con, con los hijos o con las hijas, pues tiene esta opción, ¿no? que vamos todos juntos hasta el y luego ellos ahí se quedan con unos monitores, pueden patinar o disfrutar del, del parque infantil y eh, luego los eh, adultos seguiríamos adelante, eh, siguiendo un recorrido que iría hasta areta. ...después volvimos, volveríamos desde Areta para subir a Hogarte... ...y terminar en la Plaza Aldaico... ...pues, no sé, más o menos terminaríamos a eso de las... ...entre las doce y media y la una... Eh, ...una vez terminada la marcha... ...tenemos eh, previstas una serie de exhibiciones... ...a cargo de asociaciones de patinaje diferentes... ...una de Yodio, que se llama Laudiers... ...y que lo que básicamente hacen es eh, acrobacias y demás... ...y luego también participa una asociación de patinaje... De, ...de Gasteiz... ...que se llama Gauvela... ...y bueno, no... ...ellos lo que van a hacer va a ser... Eh, ...pues bueno, eh, eh, zigzag entre conos... Eh, una otra manera de patinar yo creo que estará muy interesante y nada y luego vamos a sortear una serie de tenemos un, bastantes premios entre los participantes se sortearán a cada participante a la hora de apuntarse o de recoger el dorsal se le da se participa con ese dorsal y bueno no vamos a desvelar qué tipo de premios son evidentemente eh, todo aquel que se apunte solo por el hecho de participar va a tener una camiseta también. Y bueno, pues nada, eh, comentar también que el, la inscripción es muy baratilla, dos euros los los adultos y un euro los niños. Quien no se haya inscrito ya haciéndolo en, en la caja laboral, en el número de cuenta de la asociación, puede hacerlo pues un poquitín antes del inicio de la marcha, de 10 y cuarto a 11 menos cuarto en la misma plaza de la Coneca. Y nada, y básicamente el plan es este.